Esta canción la grabamos en el año 2004, en el primer disco, y dice así. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón. God she ¡Arriba! ¡A Una calle me separe What, guys? So